¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravayu. Este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM, y también en la www.radiocrass.org, si nos escuchas a través de Internet. Como siempre, saludamos también a la gente que nos escucha a través de los podcasts, esos programas grabados, y también a la gente de la comarca de la Sidra, la gente que nos escucha a través de Radio Pra en esa redifusión de nuestro programa. Vuelve Maraballo después de un par de meses ahí de descanso y de un poco de vacaciones, pues eh, con muchas cosas que han pasado en todo este tiempo y que bueno, pues eh, te fuimos contando más por redes sociales que por aquí por la radio, pero bueno, volvemos de nuevo y volvemos con un programa cargado de información y de cosas que contarte. En el programa de hoy te hablaremos de eh, si sí, encuentro de mujeres que organiza un año más Sol de Paz Pachacuti que en este caso pues va a llevar por título genérico fronteres eh, géneros y resistencias, así que de ese de ese tema, de ese encuentro que va a tener lugar eh, mañana viernes y el sábado aquí en Sijón y de los participantes que van a venir a, a hablar, eh, te contaremos ahora en unos minutos. Te traeremos también las últimas novedades de la situación que viven las personas en busca de refugio y e migrantes en, en las fronteras europeas, en Grecia, en Serbia y en Bosnia a través del proyecto en En La segunda parte del programa la dedicaremos a presentarte Animalías, un disco de, del agua que con, con el que te pudimos presentar, ese disco te lo vamos a presentar hablando con Silvia y Gemma Fernández, componentes de Del Agua. Y precisamente con Del Agua vamos a empezar escuchando el tema de lanzamiento de ese disco, no sé. Si no te confunde, si no te nubla, si no te lleva a las alturas, no es, si no es temerario. No es irreflexivo, insensato, es que no es. Y si no ha roto la cuarta pared, no es. Tardes que no es Si te desespera Si no lo esperas Si esperas que pronto aparezca No es Si no siente el vértigo No es Si templa los vértices No es Si requiere un templo Para tener fe Puedes escoger cuando ignorarle si te queda la alas, y es cobarde, si no te arreglan al mundo es que no es, si te anula la mal, si usa la nula para amarrarte, si es entero es exacto, es demostrable, si puedes explicártelo no es, iba a poseerte. No es, si te despoja, te reduces, es que no es. Si te pospone, si te repone, si te detiene, si se opone. No es, y si no te tienta, no es. Si te destruye, si te atenta, es que no es. Si no te libera de tu propia piel, no es. No es. sacola para unir mi escuadre cartabón para encontrarle una medida en sueño de crecer si van a necesitar taladra los sin Titulky Estaba ese tema de Del Agua, no es el tema que sirve de, de single, de lanzamiento, pero bueno, de ese disco Animalías, eh, como te decíamos, hablaremos después con, con Silvia y con Gemma y bueno, desgranaremos en una larga entrevista lo que es este disco. Como te decíamos al principio, vamos a hablar de si encuentro de Mujeres, Frontera Sur, género Frontera y Resistencias, que, que organiza... Eh, Sol de Paz Pachacuti, que tiene lugar mañana viernes 25 y pasado sábado 26 de, de este mes en el antiguo instituto aquí en, en Shisho. Eh, bueno, eh, lo que pretenden este año en el encuentro de mujeres conocer y aprender sobre fronteras, las tangibles y las intangibles, cómo, por qué, para qué y por quiénes existen, denunciar la responsabilidad de gobiernos, políticas, instituciones en las muertes de las personas que intentan venir a Europa, así como denunciar la violación creciente y abierta de los derechos de personas migrantes y refugiadas cuando ya viven aquí, las violencias a las que se enfrentan en las fronteras sur y la criminalización de la solidaridad y las resistencias, poner el foco de la atención en la presencia de, de las mujeres en los procesos migratorios, así como en las distintas formas de resistencia contra el orden colonial y racista que impera. Queremos conocer sus luchas y queremos hacerlo con quienes pueden hablarnos de feminismos, antirracismo, anticolonialismo y anticapitalismo. Ese es un poco el planteamiento de lo que pretenden con este nuevo encuentro, que, como decíamos, comienza mañana viernes 25, a partir de las 5 de la tarde será la entrega de materiales y a las cinco y media habrá la primera sesión dialogada, contextualizando qué sabemos sobre las fronteras que discriminan, excluyen e impiden, marginación de colectivos vulnerables, discursos políticos y mediáticos y estigmatización de las personas. Esto será a partir de las cinco y media hasta las siete y cuarto. ...de la tarde, como te decíamos ahí en el antiguo instituto. Luego te contaremos algunas cosas más del programa... ...pero vamos a escuchar algunas de las voces... ...que van a estar en ese alcuentro... ...y empezamos por Ana Enamorado... ...una migrante hondureña, madre de, de un desaparecido... ...e integrante de la caravana de madres migrantes mesoamericanas... ...dentro del movimiento migrante mesoamericano. Mm. Oscar salió de Honduras desde el año 2008, llegó a Estados Unidos. Estando en Estados Unidos, unas personas eh, mexicanas me lo reclutaron. Mi hijo había ido a, a Estados Unidos, estando en Estados Unidos, conoció unas personas mexicanas que lo invitaron a trabajar en México. Se regresó con ellos para, para el estado de Jalisco. Estando ahí me llamaron unas personas pidiéndome un dinero porque me dijeron que Oscar chocó una camioneta y que yo tenía que pagar el daño de esa camioneta. Pagué el dinero y cuando me di cuenta de la desaparición de mi hijo, que después de pagar el dinero mi hijo desapareció, no volví a saber nada de él. Yo inicié la búsqueda de, de Honduras. Fue imposible obtener una respuesta desde allá porque, pues obviamente no hay autoridad que nos escuchen, no hay nadie que nos ayude en la búsqueda de nuestros desaparecidos migrantes. Eh, yo conocí eh, la, a, lo, a las personas del movimiento migrante mesoamericano, acudí a ellos, les comenté lo que, me estaba, lo que estaba sucediendo con la desaparición de mi hijo, me invitaron a participar en la caravana de madres centroamericanas en el año 2012, Y fue así como yo llegué a México en octubre del año 2012 y desde esa fecha me quedé a radicar en México, inicié la búsqueda de mi hijo Eh, acudí a las autoridades para presentarles toda la, la información que yo tenía de cómo fue la desaparición de mi hijo, quiénes fueron los responsables, entregándoles recibo de, de pago, eh, mostrándoles los nombres de las personas que a mí me llamaron. Encontré una nota periodística en internet donde estas personas eran mencionadas en un enfrentamiento de bandas eh, eh, delincuenciales que hubo en San Sebastián del Oeste, que es un, un pueblo de, de Jalisco. Y mm, les mostré a las autoridades los recibos de pago, los nombres de las personas que eran mencionadas en la nota periodística. Eh, les pasé la dirección del domicilio de estas personas, eh, número de teléfono del cual yo recibía llamadas y las autoridades nunca hicieron ninguna investigación respecto a la desaparición de mi hijo, nunca le dieron avance a la búsqueda de mi hijo, entonces yo continué, yo no he parado ni un tan solo día de buscar a mi hijo, hasta el 2015 que intentaron entregarme cenizas, las autoridades Eh, intentaron presionarme para que yo aceptara cenizas de un cadáver que encontraron en un puente peatonal de Zapopan, del estado de Jalisco. Me dijeron que, es, que esta persona era mi hijo porque que tenía características físicas y que le encontraron un teléfono celular con el nombre de mamá. Y... Entonces yo, yo investigué, rastreé los números y realmente no era un, un número telefónico de Honduras, era un número telefónico de, de Guadalajara. Y, en, y el, el Ministerio Público, quien era el encargado del caso de mi hijo, eh, me, me amenazó, él portaba una pistola, la sacó frente a mí, la puso frente a mí y me dijo que si yo no tenía miedo a andar sola por acá y estar haciendo esta búsqueda, le dije yo que no. Me dijo que de valientes estaba yendo el cementerio. Me dijo que que Óscar, que esta persona que que encontraron, que era Óscar, que él era mi hijo, que lo aceptaran, que ya tenía quien llevarle flores, que ya tenía quien rezarle, todo eso, ¿no? Entonces, esto que han hecho conmigo lo han hecho con muchas personas. Otra de las mujeres que va a participar en este encuentro eh, se llama Daniela Ortiz, artista de origen peruano que vive y trabaja en Barcelona desde el año 2007. Su trabajo se enfoca en temáticas vinculadas a la inmigración, la idea de nacionalidad, el trabajo, las diferencias entre clases sociales y las cuestiones de género. La escuchamos ahora hablando de la... ...del racismo institucional... ...que se vive en Barcelona. ...y de racismo institucional en la ciudad de Barcelona... ...está empeorando... ...y hay una, eh, digamos, deriva... ...cada vez más... Eh, ...grave en relación al racismo institucional... ...que ejerce el Ayuntamiento de Barcelona... Este, y también es impactante que después de tantos años de estar en, eh, digamos, en, en esa institución y en esa posición de poder, que no generen los espacios de trabajo, no solamente de diálogo, sino de trabajo con la comunidad migrante y racializada para entender, y realmente si es que como dice la izquierda blanca, son antirracistas, le preocupa los derechos humanos y las vidas de las personas migrantes, generar un un trabajo de entender desde la perspectiva de la población migrante, desde la perspectiva de la población racializada, este, eh, la situación y cómo afectan las políticas de racismo institucional que son competencia del Ayuntamiento este, de Barcelona. Y bueno, hablando de las competencias, creo que una cosa muy importante a mencionar es la estrategia que vienen teniendo desde, no solamente ahora, no ahora hay como esto de, bueno, estamos gobernando en coalición con el PSOE y todo todo es culpa de Batlle, ¿no? que, que es el, al que le están culpando todo el racismo institucional, cuando no podemos olvidar cuatro años de gobierno de Barcelona en común, de la legislatura ante, anterior, en donde igual que ahora ejercieron racismo institucional y lo defendieron, y en concreto en la situación más grave, o digamos contra la población a la cual se le está ejerciendo este racismo de manera más grave, que es a los compañeros este vendedores ambulantes. No, Entonces, esta lógica eh, de negar el racismo que ellos ejercen. Y esos espacios, no solamente donde ejercen el racismo, donde podrían tener la oportunidad de parar la maquinaria de violencia que hay contra la población migrante y racializada, que ellos tanto dicen cuando se llenan la boca con discursos paternalistas en relación al Mediterráneo, que dicen que quieren proteger los derechos humanos y a las personas migrantes, pues el Ayuntamiento de Barcelona tiene competencias y tiene espacios de poder donde podría generar cambios en ciertas políticas para evitar la violencia y que el racismo siga creciendo. Entonces, este creo que es bastante perverso la manera en la que se escudan en la situación, por ejemplo como decía Marc Serra estos días, ¿no? o Ada Colau también constantemente, que el problema es la ley de extranjería y que lo que tendría que haber es una este, reforma o una derogación de la ley de extranjería. Muchísimas personas migrantes y racializadas y varios colectivos del movimiento antirracista están absolutamente de acuerdo con que la solución es la abolición de la ley de extranjería, es lo que se viene pidiendo hace muchísimos años, pero lo que no se puede entender es que ellos en esos espacios de poder donde se refuerza el racismo institucional y en esos no solamente en tomar la decisión de mandar a la policía a perseguir a los vendedores ambulantes o como voy a explicar ahora otras políticas donde el ayuntamiento también ejerce racismo sino también en todo el imaginario que generan alrededor de eso cuando el ayuntamiento de barcelona manda a perseguir hombres negros en el espacio público refuerza un imaginario de criminalizar a ese grupo de la población por otro lado El recubrir y excusar su discurso en hablar de la venta ilegal, porque usan siempre ese término, y el uso ilegal del de, eh, espacio público. Y no solamente cuando dan entrevistas, sino en campañas publicitarias, como lo hemos, lo hemos visto recientemente, que están firmadas, financiadas, pagadas e instaladas en los en el espacio público por el Ayuntamiento de Barcelona, utilizando el término ilegal, tanto en relación a los productos, como a la venta, como al uso del espacio público. ¿Y quiénes son que ejercen eso? Personas migrantes que por el sistema racista colonial vienen siendo tachadas de ilegales desde hace 30 años, cuando se crea la ley de extranjería y que la noción de la ilegalidad es lo que crea y legitima en la población europea el ejercicio de la violencia contra esas personas. Entonces, si bien la señora Dacolau, Colau, el señor Marc Serra, el Ayuntamiento de Barcelona y la, los diseñadores gráficos y publici publicitarios que están atrás de esas campañas o los la, la, digamos los, eh, las personas que están tomando la decisión de utilizar el término ilegal en relación al uso del espacio público y a los productos que se venden, ¿Qué creen? ¿Que la gente es tonta, que no se da cuenta que lo que hace es introducir y reforzar otra vez la noción de ilegalidad para legitimar la violencia en contra de esos compañeros? Bueno, eso primero, que nosotros sabemos lógicamente que tienen todo un equipo de gente que piensa cómo construir este tipo de políticas, ¿no? Y que deja claramente cuál es la posición que tienen en relación a esto, ¿no? Como decíamos, también el sábado continuará este encuentro de mujeres con el siguiente programa, a las diez y media, mujeres que cruzan fronteras, situación de los derechos humanos y vulnerabilidad migratoria. Hasta las dos de la tarde, a las cuatro y media habrá proyección de un cortometraje y a las cinco una mesa que lleva por título acompañamiento redes y respuestas desde el activismo social, incidencia y resistencias. A las siete y media será la clausura. Eh, Seguimos escuchando alguna de las voces que va a participar en este encuentro. En este caso vamos a escuchar a Salma Amziam, militante descolonial de origen magrebí, militante descolonial contra el racismo y la islamofobia, que investiga y escribe sobre la imbricación de raza, clase, género y migración en las experiencias de opresión y resistencia de la diáspora magrebí en el Estado español. Aprovechar la invitación para reflexionar sobre las lo que podríamos decir, como prácticas políticas ¿no? que en las que he participado los últimos dos o tres años como mujer uh, mora y musulmana, o como mujer musulmana racializada dentro del Estado español, que forma parte de eso que han nombrado uh, desde <risa> uh, varios lugares como segunda generación, ¿no? uh, nacida, aunque bueno, nacida en Marruecos, pero criada en Cataluña, uh, en un... bueno Siempre lo digo. Que, uh, nací en un pueblo uh, del Rif recóndito, bueno no está en recóndito, pero uh, y me fui, no, o, o, por un proceso de reagrupación familiar, uh, mis hermanas y mi madre nos fuimos a, a, un, a otro pueblo de Cataluña, un pueblo conservador, católico, uh, nacionalista catalán, conservador católico, que bueno. O sea se, uh, es conocido en Cataluña como la ciudad de los santos, entonces y creo que hay más iglesias que personas casi, entonces eso como mujer musulmana te da pues, una experiencia. Además fui a una, a, una, a un colegio de monjas, ¿no? lo tengo. ¿Quién soy yo? Pues no lo sé. Déjame en Pavia, no tengo <risa> Ah, o sea, me encantaban las monjas, son lo mejor que me ha pasado, tengo que decirlo, ahí en esta ciudad. Ah, entonces, bueno, dije, podía traer aquí, en realidad son como dos experiencias de diferentes espacios por los que he transitado ¿no? estos dos últimos años, y que podrían informar un poco de por dónde va el debate, al menos en Barcelona, sobre todas estas cuestiones del feminismo decolonial o de la descolonización de los feminismos, ah, que es como... Bueno, como hay como múltiples posiciones y prácticas, ¿no? O sea, como decía Esther, no, uh, no tenemos muy claro qué es eso de feminismo decolonial, porque la decolonialidad es una, se ha convertido en una moda, entonces todo es decolonial. Uh, pronto McDonald's va a ser decolonial y eso va a ser la hostia, ¿no? Um, y de alguna forma también desde muchos espacios se ha querido añadir de colonial a ciertos feminismos o a, o a propuestas feministas, que no siempre lo son, pero bueno, es lo que tienen las modas, ¿no? O sea, es como pasa también con la interseccionalidad que viene de los feminismos negros, ¿no? Todos los feminismos ahora resulta que son interseccionales y luego resulta, la realidad es que no, ¿no? Entonces, bueno, empezaré por explicar una experiencia compartida con una compañera que está aquí de un grupo de mujeres racializadas de Barcelona éramos uh, sudacas moras y negras que nos reunimos uh, en un, intentando como construir un espacio seguro uh, nosotros lo nombrábamos así medio en broma no mixto no mixto o sea para mujeres uh, y uh, racializadas no o sea sin, sin mujeres blancas y Um, o sea, nos reunimos un poco para hablar de cuestiones de racismo, de racismos que habíamos vivido en la ciudad de Barcelona, en los diferentes ámbitos o en los diferentes espacios de movimientos sociales, ya sean feministas, anarquistas, algunas en, el, en espacios de ocupación también, un poco para hacer uh, terapia, ¿no? O sea, básicamente era como un grupo de apoyo, ¿no? Luego nos enteramos de que Judithes Espinosa, que es una de las uh, feministas de coloniales, no, o sea, una de las que está teorizando el feminismo de colonial desde abya yala y que para mí es quizá de las más interesantes, ¿no? y de la de las más, bueno, para mí de las que más nos sirven, no, ella es una. Uh, mujer negra disidente sexual también bueno creo que estuvo en el espacio afroconciencias hace poco entonces Judith venía a, a Barcelona algunas de las chicas que del grupo la conocían no habían seguido uh, su trabajo de, dentro del lesbofeminismo, no o, sea, o del no sé cómo lo llame ella el, el feminismo como no autónomo de Colombia bueno uh, tienen su propio bueno etiqueta no entonces Feminismo. feminismo autónomo. Ella estaba dentro del feminismo autónomo. Entonces, bueno, nosotras decidimos organizar un encuentro con ella porque ella estaba interesada en ver qué se estaba, en qué estaban las mujeres racializadas en Barcelona, porque conocía y de hecho iba de paso a Viena, a Berlín, donde ya se estaban produciendo movimientos de mujeres racializadas, mujeres negras sobre todo, que estaban criticando el racismo dentro del feminismo y dentro del Del, de los movimientos feministas de, de las metrópolis no blancas, entonces uh, estaba interesada por ver qué estaba pasando en Barcelona. Otra de las mujeres que va a participar en el encuentro de mujeres de este fin de semana es Silvia Agüero, gitana, mestiza, feminista, colaboradora de Picara Magazine, trabajadora en su hogar. En el gueto descubrió su gitanidad, fuera de él ha descubierto el acoso antigitano. Gestiona con mucho comadreo la revolución de las rosas romaní en la lucha contra la violencia obstétrica y con amor el blog familiar Pretendemos Gitanizar el Mundo. Escuchamos a Silvia Agüero. Tengo 32 años. Eh, soy gitana y mestiza y de reivindicación feminista y la verdad es que nunca me he planteado eh, voy a ser activista antirracista, sino que es una necesidad que surge bajo mi experiencia vital y bajo la experiencia vital de cada uno. De repente no te planteas voy a ser activista, eh, no es algo que alguien se plantea, sino una necesidad que, que, que quieres transmitir y quieres reivindicar. Bueno, es muy desconocido y siempre se dice que el antigitanismo existe porque hay un desconocimiento y eso es mentira. O sea, tú la gente es antigitana y racista no porque eh, haya un desconocimiento, sino porque tienen muy mala leche y muy mala sangre. Entonces, eh, ¿hay desconocimiento? Sí. Podían haber conocido más, también. Eh, no somos un pueblo cerrado. Eh, pero eso no da derecho a racismear. Y a, y a ser racistas y ser anti-gitanos, así que eh, el desconocimiento no implica nada, quien quiera conocer puede hacerlo, o sea, vivimos aquí hace 600 años en esta querida península, entonces puede, podrían haberlo hecho en cualquier momento, ¿sabes? No es algo que, de, de, nuestro que queramos que ser cerrados y herméticos, eso no es la realidad, es un imaginario payo que se ha creado. Bueno, la reivindicación fundamental, eh, y en particular mía, es eh, poder tener la emancipación del pueblo gitano. Eh, no puedo eh, hablar de un feminismo, por ejemplo, solamente de, de salvar o de salvarnos las mujeres gitanas, porque no es real, o sea, eh, los hombres gitanos están tan, tan oprimidos como nosotras. Eh, Creo que la emancipación del pueblo gitano sería la solución para el racismo y el, el antigitanismo en este caso. Eh, tenemos que ser eh, los eh, impulsores nosotros y, y ser eh, quien toma las decisiones en todos los aspectos de nuestra vida. Y ahora mismo no lo somos, ni las gitanas ni los gitanos. Y da igual que seas rico, pobre, da igual, el antigitanismo es... Eh, Un, eh, racismo, un tipo de racismo estructural y sistémico que se produce desde las instituciones, que lo perpetúan, lo eh, permiten, entonces eh, da igual que seas rico y que seas blanco, eh, da igual porque vas a seguir siendo eh, racismeado de una forma antigitana. Las diferencias son muchas. Eh, muchas feministas me han preguntado que por qué el feminismo debe de tener un apellido. Y en un apellido se refieren a feminismo gitano, feminismo islámico, feminismo negro. Eh, es que entonces ellas parten de la base de que el feminismo sale de ellas y que nosotras nos unimos a sus luchas. Y eso no es cierto. O sea, el feminismo no se ha inventado desde la raza blanca. Y digo raza blanca porque si existen diferentes tipos de razas, razas gitanas, raza negra como ellos lo llaman, también existe la raza blanca. Si vamos a racializarlo todo, vamos a racializarlo todo. Entonces, el, el feminismo no lo han inventado ellas. Hay muchas diferencias, por supuesto. Para mí una definición de feminismo gitano lo da Carmen Gheorghe, que es una gitana de Rumanía, superactivista, y dice, todo lo visto desde los ojos de las mujeres gitanas, las necesidades que tienen las mujeres gitanas, es feminismo. Desde el acceso al agua hasta la reparación de las calles donde viven. Entonces, el feminismo no es un concepto teórico. No, ahora mismo no tenemos la necesidad. bueno pues Soy una mujer que se dedica a las tareas del hogar. Eh, cuando salgo a dar talleres, eh, dejo a mis niños en casa, que tenemos cuatro niños, y, y vengo a explicar eh, la metodología para la superación del antigitanismo. Y la sorpresa es que no para superar el antigitanismo, me explico. Solamente bajo eh, la, una mirada consciente que decía el tío José Heredia Maya, eh, y siendo... Eh, es, ...dentro y viendo qué es lo que tengo que cambiar en mí para no ser racista. Lo que yo quiero es hacer lo que quiero con mi cuerpo y sueño. No soy solo un cuerpo, soy mi cuerpo y vuelo. Hago lo que quiero con mi cuerpo sin miedo. Hago lo, lo que, que quiero, que piel quiero acariciar. Y qué evoca, en qué momento y qué lugar, volverme loca. Sé bien cuanto he de gozar alguien me toca, si prefiero vestirlo, quitarle toda la ropa. Yo soy mi cuerpo, mi piel, mi sangre, mi templo, saliva. No soy una herramienta, ni mera mercancia, que nadie decida. Qué canon de belleza de tragar para gustarme. Porque lo que yo quiero es hacer lo que quiero con mi cuerpo y sueño. No soy solo un cuerpo, soy mi cuerpo y vuelo. hago lo que quiero con mi cuerpo sin miedo. Hago lo que quiero hacer La libertad es más bella, desnuda Mi voluntad ya no es muda Sabe lo que quiere no hay censura, no Esto es lo que toca No quiero ser otra muñeca rota jamás Cuidado, soy terreno vedado, reservado, me amo Piso las mismas huellas de las que antes lucharon Las que caminaron Las que reivindicaron una voz Para que pueda cantar hoy que lo que quiero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 Enorme problema, tu madre diciéndote nena, eso de la tele es todo mentira, envenena. Te hacen pensar que eres un objeto al que valorar. Señal de poder, objeto sexual, crecisteis. Viendo ese porno que os hace creer que abusar es normal. Soy la mujer de mi vida, mi mente, el templo yo quien cultiva. Brillo por logros y miedo a callar. Las voces de un pasado oscuro machista. La educación es la base para que pise las calles tranquila. Voy con mujeres guerreras, le alzo el dedo a su rivalidad entre días. Libre de ser, libre de amar, de decidir mi camino. Libre de ver, libre de estar, manejando destino voy con lopuesto no entro en su juego de mierda, soy propietaria del cuerpo que porto ¿Quiénes son ellos para hablar de qué siento quiénénes son ellos para hablar, de ellos hablar de del aborto y quiero hacer lo que quiero con mi cuerpo y sueño sueño no ser solo un cuerpo y vuelo vuelo hago lo que quiero con mi cuerpo hago lo que quiero con mi cuerpo soy miedo hago lo que quiero con mi cuerpo hago lo que quiero hago lo que quiero con mi cuerpo hago lo que quiero con mi cuerpo hago lo que quiero hacer lo que quiera hacer Paso de que me digan cómo dirigir mis pasos Lanzo el suelo, los lados el juegos a terminar mi suerte solo mía no te invito a la Partida. No deseo iluminados que manejen sin medida Mi cuerpo, mi vida, sueños, ideología No soy otro producto del mercado consumista No soy una vasija, un que a medida Ni objeto sexual, ni un objetivo electoral Que yo soy mía Mía, mía Que yo soy mía Mía Lo que quiero con hago lo que quiero con mi lo que quiero con mi cuerpo lo que quiero con mi cuerpo lo que quiero hacer lo que quiero con mi Quiero con mi cuerpo hago lo que quiero con lo mi cuerpo hacer, lo que hago lo que quiero hacer Bueno, pues ahí estaba sonando este tema, mi cuerpo de, del agua, en este caso acompañadas de la rapera Guajade, y del cual hablaremos, de, forma parte de ese disco Animalías, del cual hablaremos eh, después en la parte final del programa. Ahora vamos a, a escuchar cuál es la situación de las personas migrantes y refugiadas en distintos lugares, en Grecia, en Serbia y en Bosnia, a través de ese proyecto en Smoven que recoge eh, los testimonios de las personas voluntarias que están sobre el terreno, bueno, pues eh, intentando eh, apoyar y acompañar eh, a esas personas que están ahí en las fronteras europeas. Escuchamos ese audio. Buenas a todos y a todas. Soy Laia Costa, desde el Legal Center Lesbos en, en la isla de Lesbos. Eh, esta semana empezó el sábado con una pequeña manifestación en Safos Square de los kurdos del norte de Siria que están viviendo en Moria, muy preocupados obviamente para, con la situación que, que está viviendo ahora mismo la región de, de donde proviene. Eh, parece ser que este fin de semana está prevista pues otra otra manifestación, a veces se pueden sumar más personas también. Obviamente aquí en, en Lesbos existe la, la preocupación de qué va a pasar con todas esas personas kurdas, tanto sirias como turcas que están residiendo en Turquía y que, eh, y que esta, esta guerra que ha empezado ahora Turquía puede provocar más discriminación y más racismo sobre estas personas que ya lo vienen sufriendo y que por lo tanto estas personas tengan que, que salir de Turquía y vengan para, para las islas, así que este es uno de los de los temas que, que se está comentando por acá. Comentarles también que esta semana hubo un incendio en la isla de Samos, en el hotspot. Aún no se conoce el origen del fuego, obviamente pues hay diferentes teorías, pero lo que sí que está lo que sí pasó como Lo mismo que sucedió en, en Lesbos fue que la policía actuó con gases lacrimógenos, con, con, la, con fuerza mmm, ante las protestas de, de los migrantes por el tema del fuego. Y esta semana hemos continuado viendo aquí en Lesbos un, un aumento de las denegaciones, de las solicitudes de asilo, con el agravante del problema que estamos teniendo con la falta de de abogados, digamos, de oficio, de abogados gratuitos, um, no hay manera de que yasso de facilite a los refugiados los nombres de los abogados y por lo tanto um, Pues los refugiados tienen que ir de ONG a ONG intentando buscar a ver si hay alguna entidad que, que se ocupe de las denegaciones y lamentablemente la mayoría de las ONGs de la isla están ya sobresaturadas con los, con los casos que ya están llevando, eh, teniendo en cuenta también que estas denegaciones las tienen que llevar abogados griegos, es decir, que no pueden ser voluntarios de otros países. Así que esta es un, una de las grandes preocupaciones que está teniendo hoy en día. Lo que estamos haciendo es posponiendo las apelaciones, intentando que encuentren un abogado y sobre todo pues, que se pongan duros con IASO eh, para pedirles eh, el, derecho, el derecho que ellos tienen a tener un abogado de oficio, un abogado gratuito. Así que esto ha sido todo de momento en esta semana de Lesbos. Hola compañeras, eh, soy Vicente Carro, aquí desde Sid, Serbia, frontera con Croacia, pues una semana más, estamos con vosotras, os contamos, voy a ser breve porque hay otra compañera y otro compañero que os van a contar cosas, pues eh, deciros que aquí seguimos con proporcionando eh, ayuda a los chavales, Eh, para salir de la cárcel para atenderlos cuando vuelven del game eh, esta mañana pues hemos recibido unos chavales que han venido del game y la policía les había roto los teléfonos les rompen los las conexiones para cargar el teléfono los por los powerbanks los le rompen los puertos USB para que no puedan cargar el teléfono sin sentido como todo lo, lo que pasa todo para evitar que se puedan comunicar con sus familias, eh, bueno pues seguimos preparándonos para el invierno también, seguimos preparando el edificio abandonado, el abandonado. ya veréis en las fotos que estamos eh, tapando todas las ventanas, con. bueno lo están haciendo ellos, nosotros los ayudamos, les proporcionamos los materiales pero el trabajo lo hacen ellos, tapando todas las ventanas con plásticos Eh, vamos a arreglar un poco las gritas Algunas gritas grandes que hay en el tejado Por donde se cuela el agua Y se inundan algunas zonas Porque se prevé que va a venir mucha gente de en invierno Entonces hay que aprovechar todos los huecos Que tiene el edificio abandonado Para poner tiendas en todos lados eh, Eso en cuanto al edificio, pues bueno, pues el sistema de agua que hemos estado preparado funciona perfectamente. Es una perola gigante, no sé de cuántos litros de agua, que ellos por la mañana, por la mañana le llevamos la leña, ellos se encargan de encender la, el fuego, calentar el agua y ya lo, todo luego se duchan. Hoy hemos recibido la visita de Médicos Sin Fronteras, que vinieron a aplicar el tratamiento de choque para... .para detener el. La, que se propague la sarna y pues han contentos con el sistema de. de calentamiento de agua que. que hemos puesto porque el que había anteriormente, que era a través de unos termos que bueno unos termos no un calentador de agua doméstico pues era muy lento entonces se tardaba muchísimo tiempo en llenar los bidones para que se pudiesen duchar en cambio con este sistema pues el agua se calienta rápido y, y en nada en media hora pueden disponer de un perolo gigante de agua que al estar tan tan tan caliente la tienen que mezclar con agua fría y con eso se, se duchan muchísimos muchísimos de hecho pues eh, hoy el tratamiento se ha aplicado las cremas y entonces pues eh, se han, han cambiado todas las mantas y mañana pues tendrán que aprovechar todos y ducharse todos para quitar la crema esa que aparentemente es muy tóxica para la piel, para el cuerpo ¿no? por otro lado pues seguimos contactando con organizaciones de, para ver si recibimos donaciones de ropa porque pues nos hacen falta chaquetas y ropa de invierno eh, Bueno, pues seguimos aquí con, con la atención médica... Eh, ...esta semana pues ya hemos hecho llevado a un chico a hacer una extracción de muelas... Eh, ...seguimos trabajando y bueno pues eh, no voy a entretenerme más... ...porque os voy a dejar para que tenga tiempo tanto David... ...que es uno de los encargados del tema de los reports de violencia... Eh, ...os cuente cómo va la cosa por aquí... ...con el tema ese... ...y luego también otra voluntaria nueva que ha venido... ...Camila, colombiana... ...que os cuente su impresión de, de estos dos primeros días... ...que ha pasado aquí... Y, ver, ...y de cómo está la situación aquí... ...también bueno, nos apena muchísimo saber... ...el tema de, Bo de Bosnia... ...de Belica Cladusa... ...de la persecución policial hacia los voluntarios... Eh, ...hace un rato nos ha mandado una compañera... ...que estuvo aquí un mes un mensaje diciendo que, que tres voluntarias se van a desplazar unos días aquí a SID a, a pasarlo con nosotros y ayudarnos aquí porque la situación la está complicada y bueno, pues temen un poquitín por su seguridad eh, sin más, nos no, entretengo os agradezco muchísimo todo y os paso con mis compañeros un abrazo grande y hasta la próxima Buenos días a todos aquí habla David de SID Y les cuento de una semana de mucho trabajo um, que tenemos buenas noticias, como seguro les he contado a mi compañero Vicente que tenemos mucho acceso en, eh, en la co lucha contra la sarna, como los médicos sin fronteras nos han vis visitado hoy, cambiando las mantas y pues arreglando todo. Um, También tenemos malas noticias como ya tenemos un montón de violencia que está pasando aquí en la frontera con la policía. Que recién hoy, como he empezado en mi trabajo de los reportes, tengo muchos casos de chicos que, pues, tentando, cruzando la frontera, estaban detenidos y les pegaban mucho y... Ahora están, bueno, parece sistemático destruyendo sus teléfonos y sacando la plata de los chavales. Um, <coughs> con nuestros compañeros y compañeras ahí en Klausa en Bosnia, hay represiones de la policía también, y bueno, eso lo tomamos como un... ...un signal que nuestro trabajo está bien... ...y está, está haciendo algo... ...está un cambio... ...que pues tenemos esas reacciones... ...pero todavía... ...es una situación un poco... ...fragil... ...ahora están pasando el trabajo unos días... ...pero ojalá que van... ...a continuar con eso... ...y nosotros... Seguimos fuerte y conseguimos con la lucha um, aquí en Sheet. Hay mucho que hacer y um, pues en la casa de los voluntarios estamos arreglando cosas y todavía reparando todo lo, uh, como invierno ya está pasando y ya está viniendo Estamos a preparar todo lo que hay Y que, pues hacemos, que podemos hacer ¿Cierto? Y bueno <coughs> Ojalá que No habrá más um, Casos tan peores Tan malos como Los teníamos hoy Y lo esperamos eh, Por ahora Eso sea todo Y hasta la semana que viene Hola, mi nombre es Camila. Soy voluntaria de No Name Kitchen. Eh, estamos en la frontera entre Serbia y Croacia, en SID. Esta semana um, se llevó a cabo una jornada médica con Médicos Sin Fronteras. En Suk and Squat. En SQUAD se llevó, llevó la jornada normal. Hubo atención médica y psicológica, a la cual existieron gran parte de los refugiados que están ubicados en este lugar. Eh, fue mmm, una jornada tranquila, ya que eh, en Escuat tenemos un lugar específico donde están la mayoría, pues gran parte de los refugiados, así que es una comunidad que todo el tiempo está ahí, así que llegar a ellos es muy es pues es mucho más sencillo que llegar a la a Squad a SUC, donde pues solamente tenemos un lugar a cielo abierto, eh, donde pues entregamos comida y ropa. Así que la jornada en SUC fue un poco más difícil, porque encontrar un punto de encuentro en donde se pudiera llevar la jornada médica sin ser molestados, sin ser, ser vistos por la policía fue muy complicado, así que, pues nada, en squad fue muy tranquilo, se pudo entregar y se pudo hacer limpieza de tiendas y cobijas, pero en sub no, no fue posible no, llevar a cabo eh, con 100% de plenitud eh, la jornada, ya que tocó, pues fueron removidos tres veces de los lugares donde estuvieron y pues también la gente no llegó fácilmente al a lugar de, de la jornada médica porque llegaba la policía o tenían miedo que llegara la policía entonces se abstuvieron de asistir a esta a este lugar eh, sin embargo pues la idea es poder encontrar un lugar donde Las personas puedan asistir con más tranquilidad y puedan acceder a este tipo de servicios médicos y psicológicos que son muy importantes para tener controlado y saber que están bien de salud, se encuentran bien de salud eh, o deben tener resolver algunos problemas médicos, pero pues esto no lo pueden saber si no asisten al, al doctor y más cuando son especializados. Eh, así que este tipo de oportunidades pues se deben aprovechar eh, eso por un lado por otro lado pues hemos estado recibiendo este tipo de donaciones de médicos sin fronteras sin embargo nos hacen falta mucha, muchas más donaciones ya que se nos estamos preparando para el invierno y el lugar donde está la casa de vestidos es súper De, está súper desocupado, entonces es un poco complicado poder cumplir con todos los requisitos y con todas las necesidades que tienen los refugiados. Por ahora eso es lo que podría contarles. Buenas, soy Andrea desde la Nune in Kitchen en Belica Clarucha. Esta semana tenemos muy malas noticias, empezando porque ayer se presentaron del departamento de extranjería en, en casa y nos identificaron a cuatro de nosotras citándonos esta mañana en, en la oficina para interrogarnos de forma individual nos acusan de estar trabajando de forma ilegal ayudando a migrantes eh, como si fuésemos delincuentes, vaya por dar ro ropa y comida a personas que lo necesitan y que el mismo gobierno no está proveyendo Y bueno, el caso es que en enero se sacaron de la manga un visado de voluntariado que nunca conceden, por mucho que hagas el proceso y la solicitud, no te lo van a dar porque ya tenemos otros compañeros que, que han pasado por ello y no, no se la han concedido nunca. Nos insisten que bueno, que si queremos estar aquí de voluntariado es que hagamos este proceso y que si queremos ayudar de alguna manera donemos dinero a alguna organización que hay aquí y que así pues saben, hay algún filtro por el cual eh, ese dinero pues, evidentemente pasa por el gobierno, que es realmente lo que interesa, y, y podemos ayudar de esta manera. El caso es que hemos preguntado si existe algún tipo de ley que prohíba alimentar o dar ropa a alguien que está en la calle y lo necesita. No hemos recibido ninguna respuesta clara al respecto porque evidentemente no existe, no puede ser ilegal hacer algo así. Pero claro, tampoco se puede ir en contra de las autoridades porque nos han amenazado con deportarnos de manera inmediata o con llevarnos a un centro de extranjeros, a un CIE, ¿sabes? A un campo de extranjeros. Entonces, a un campo de inmigración, perdón. Entonces, pues pues bueno, hemos tenido que, que hacer todo lo que nos han dicho, firmar los papeles que nos, que nos han pedido. No nos, nos han dicho que podemos seguir aquí como turistas, pero que si nos vuelven a encontrar haciendo alguna de estas actividades ayudando a migrantes, pues que podemos vernos en, en problemas. Por lo tanto, habrá que otra vez volver a actuar con cuidado, eh, por suerte algunas de nosotras ya nos vamos de aquí pero para las siguientes que vengan esperamos que, que no empeore la situación demasiado. Eh, por otro lado eh, están planeando cerrar el campo aquí en Cladusa hacia el 15 de noviembre, están haciendo una limpieza en las calles, eh, el otro día ayer desalejaron un squat y se llevaron a los chavales a, a un campo en Bukchak. En eh, Hatch también están desalojando las calles, han llevado a unas 250 personas aproximadamente. Y, y bueno, eh, también comentar que una compañera presenció hace un par de días eh, un acto de violencia policial hacia un chico, que bueno, hubo un robo. Eh, por parte de uno de los, de los chavales, de unas chocolatinas, un policía empezó a perseguirle, un chaval se empezó a reír de la situación, entonces el policía se ofendió y se acercó al chico pues con la porra a darle de hostias. Y bueno, por suerte mi compañera estaba allí, eh, habla el idioma, entonces consiguió enfrentarse al, al policía y, y se relajó un poco el asunto. Pero bueno, así está la situación aquí ahora mismo. Hay mucha tensión, eh, se acerca un invierno súper duro, va a haber una oleada de personas muy grande y, y van a recibir muy poca atención. Ah, por otra por otra parte, también destacar que eh, la organización que, que proveía ayuda sanitaria y duchas médicas eh, había conseguido una nueva localización para, para reactivar su, su actividad Y, y también fueron las autoridades y, y les cortaron el grifo otra vez. Así que ahora mismo no hay, no hay asistencia sanitaria y, y por, por nuestra parte tampoco estamos pudiendo trabajar diariamente de forma normal. Así que bueno, eso es todo por esta semana. Eh, esperemos que, que se relaje todo un poco y, y a ver cómo, cómo procede todo. Un saludo. Hola, buenas tardes desde Patras. Aquí los voluntarios Ana y Alex. Os contaremos un poquito cómo ha ido los últimos días. Bueno, el lunes recibimos la mala noticia de que el domingo por la noche atropellaron a un refugiado mientras escapaba de la policía tras intentar el game. Ahora, está, ahora él está hospitalizado con problemas en los tendones de la rodilla y una muñeca rota. Y hasta la semana que viene como mínimo no le darán el alta. Ya os iremos informando de su situación. Por otro lado, ha subido el número de refugiados en, la, en el squat uh, pequeño donde distribuimos, lo cual señale que aumenta el flujo, pero a la vez uh, se ha vaciado uno de los squads uh, del puerto y creemos que todos los chicos están en Italia, aunque no tenemos confirmación de ello tampoco. También hemos instalado unas duchas de camping en el squat pequeño para que tengan un sitio donde asearse de forma más cómoda. Y bueno, otras novedades de esta semana. Eh, como contábamos la semana anterior, la policía sigue sin respetar el acuerdo de 1 a 3 eh, por el cual se comprometían a no entrar en el squad grande donde distribuimos mientras ellos se cocinan la comida y comen. Y hoy justo ha entrado la policía durante esa hora mientras estábamos los voluntarios dentro haciendo la repartición y de comida. Eh, por lo cual eh, pensamos que con más razón vamos a empezar a quedarnos durante esas horas de 1 a 3 dentro del squad con ellos, ...para vigilar que al menos cuando entre la policía... ...no, no se produzcan agresiones fuera del lugar... Y, ...y que los chicos al menos se sientan un poco más seguros... ...que es lo que ocurre cuando estamos nosotros con ellos. También hemos tenido contacto con dos periodistas diferentes... ...esta semana, uno desde Londres... ...el cual quería reflejar las historias de ciertos refugiados... ...para humanizar su situación, ya que señala que... ...en Reino Unido solo se habla de números... ...y esto está como que deshumaniza la situación de los refugiados... Y por otro lado, hoy hemos, ayer y hoy hemos recibido la, la visita de unos periodistas españoles basados en Atenas que querían contar un poco cómo está la situación en Patras y bueno, bastante bien en general el contacto con ellos. Y bueno, tengo aquí a la doctora Ana que lleva dos días aquí, pero nos va a contar un poquito cómo ha vivido su, su primer contacto con, con los refugiados. Bueno, hola, hola a todos. Desde Patras, nada, simplemente yo llevo solo dos días, pero bueno, os voy a contar mis primeras impresiones. En, en primer lugar, eh, eh, ¿no? recalcar la precariedad con la que se puede dar la asistencia aquí. Vamos a, a unos squats donde son sitios, ¿no? fábricas abandonadas, donde no están muy sucios. La asistencia es allí mismo, ¿no? a, al pie de... Al pie del squat y, bueno, vamos con una caja con el material médico para hacer las curas, medicamentos básicos y, bueno, vamos... Vamos repostando según necesidades y las patologías que más he visto en estos dos días sobre todo son heridas, heridas que se han hecho pues al intentar pues saltar o al intentar escapar de la policía y heridas que se infectan con muchísima facilidad y que cuestan un montón que cicatricen eh, y bueno también dificulta ¿no? el hecho del seguimiento de las curas que por ejemplo hoy teníamos que curar a no las pies de un chico que hoy por ejemplo no estaba y eso también dificulta yo creo el, ¿no? el seguimiento y sobre todo esto sobre todo lo que he visto son heridas aunque también pues hay gente con dolores de barriga de cabeza no he visto ningún caso de sarna pero lo ha habido y bueno esto es todo un saludo desde desde Patras y y adiós lo que grita a mi espalda. Si acaba este primer tema que abre el disco Animalías de Del Agua, tema que lleva por título Animal. Y de este disco de Animalías vamos a hablar aquí en Marabayu en los próximos minutos, pues con, con dos mujeres que seguramente saben algo del tema. Ellas son Silvia Fernández y Gema Fernández. Gema Fernández y Silvia, muy buenas. Muy buenas. Eh, bueno, Animal, eh, contarnos cada una que, con qué animal os identificáis más. Yo con el gato. Yo sí, Soy muy felina, sí, sí, sí. Yo me, me identifico muchísimo con esa independencia y con ese esa manera de de querer eh, cuestionable. O sea, ¿qué decir? De querer y a veces no querer. De querer a veces no, o sea, querer. Querer, exactamente, o sea, trátame bien, pero si no, no. No, pues yo soy más perrín. El perro y el gato. Ya sí, tenemos. totalmente. Ya tenemos el perro y el gato eh, aquí. Eh, ¿qué, ¿Qué contáis en Animalías o qué queréis contar? Eh, bueno, en Animalías lo que, lo que tratamos es de... Bueno, jugamos con dos conceptos ya en, en la creación de la palabra. Una sería la anomalía y la otra sería anim, lo animal. Y con eso, pues, queremos como defender la, lo que llamamos la artesanía del error. Reivindicar la diferencia... Eh, acabar con la dictadura de la perfección y decir que, que, que también en, en los fallos y en los errores hay algo bonito mm. eh, de eso sabéis mucho también sí. Sí. <risa> de errores y fallos Muchísimo. Eh, pero que a la vez son lo que enriquecen en la vida no porque si todo fuera perfecto y todo no sé, todo color de rosa como nos lo quieren pintar a veces eh, creceríamos menos ¿no? Sí, no, no. nosotras eh, crecimos a base de tropiezos y es mucho más divertido dónde va a parar en, en este hablando de, de esa trayectoria de, del agua lleváis ya muchos años en ...en esto de la música... ...y en esto del... ...bueno... ...el componer... ...en hacer cosas... ...¿cómo nació Del Agua?... ...que a lo mejor hay gente que... ...como pasó tanto... ...hace tanto tiempo... ...igual no se claro, acuerda... ...es que Del Agua... ...a lo tonto a lo tonto... Que, ...que estábamos mirando el otro día... ...pues... ...es que tiene la friolera... ...de, dieci, de 17 años... ...que se dice pronto... Entonces nosotras siempre en casa siempre pues tocábamos eh, temas eh, bueno, pues que escuchaban mis padres, pues de Silvio Rodríguez, de Sabina, de tal. Y, y a la vez nosotras pues jugábamos un poco a componer. Y a raíz de, de un, hubo un había unos certámenes de poesía que organizaba una asociación que se llamaba Dafne, entonces como que nos llamaron para que Gema recitara y a la, y a la vez pues para que cantáramos alguna canción que teníamos compuesta y a raíz de ahí pues nació del agua. Entonces, el agua es un poco como el Guadiana, que aparece y desaparece. <risa> en esos 17 años no fueron eh, activos, pero pero sí, bueno, fuimos sacando discos a través de los años, muchos años, diría, <risa> porque entre cada disco pues pueden pasar como ocho años o, o así, uh -huh. salvo este último que pasaron cuatro. Sí, es como una necesidad de decir, no, sí. seguimos vivos. Seguimos vivos. o sea, o sea vi no, <risa> del agua no está muerto, aunque no toquemos, pero sí, siempre está ahí... Eh. Sí, recordaba estos días así, bueno, escuchando el disco y, y preparando un poco la, la entrevista con este montón de papeles que tengo aquí para, para preguntaros cosas, mmm, que habéis estado en la carpa de Radio Crasse en la Semana Negra en el año 2007, creo, recordar. Exactamente, esperaba que no os acordáis. <risa> pero pero sí yo tampoco me acordaba o sea me acordaba que habíais estado pero no acordaba no me acordaba del año y en alguna reseña que hay por ahí de alguien que escribió algo de del agua hace muchos años es lo que tiene esto de de internet pues aparecía que habíais estado en, en el año 2007 que que bueno que de aquella era nada unas unas jovenzuelas ahí como ahora ¿eh? como ahora bueno casi Y, y digamos que fue la primera vez que por lo menos yo os vi en, en directo, lo que pasa es que después os perdí como claro, la pista, ¿no? Sí, os la, la perdí unos, con nosotras también, nosotras unos años, Hubo unos años ahí que, que desaparecisteis. Volviendo un poco al, al disco... Eh, y a las canciones, eh, hablábamos antes de, de Animal, ¿no? Pero tenéis, eh, bueno, como siempre suele pasar a los grupos, a casi nadie le gusta etiquetarse en ningún estilo concreto y a vosotras tampoco y, y hacéis un poco de todo en este, en este disco, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo van surgiendo las canciones y, sí. y la decisión de grabar estas y no otras? En general, en general, eh, todos los discos de Del agua se caracterizaron por eso, porque no, no no tiene un estilo concreto. Siempre, a ver, nosotros escuchamos muchos muchos tipos de música, entonces creo que a la hora de componer eso se nota. Pero en este concretamente sí que eh, si tenemos que de etiquetarlo de alguna manera, pues sí que tira más hacia el lado pop rock. Que, que lo habíamos dejado un poquitín de lado no sabemos, no sabemos por qué en realidad no, ¿o? porque no sabíamos tuvimos una época que tiramos mucho más por el, por la rumba sí, la y por los rey sí, sí, sí. y, y pues quisimos recuperar las raíces del rock este este este disco por lo menos eh, musicalmente que es el, el, bueno, la parte que me toca eh, porque yo las letras como tú comprenderás tú, tú eres más de ciencias yo soy más de ciencias efectivamente <risa> que pues eh, a mí me inspiró mucho eh, cosas que, que que pues de repente pues un, un documental de Antonio Vega que vi entonces a raíz de ahí tuve necesidad de, de de sacar un tema que yo creo que Antonio Vega influyó mucho en este disco fíjate llevamos escuchándolo muchos años pero pero pero en este disco influyó mucho más de lo que pensamos y bueno nada eso sí, sí. No sé, qué, no, sé por, no sé por qué. Bueno, no sé dónde acabar. <risa> este vale. es un buen final. Es un buen final. Ahí, ahí, Esa frase tienes que tenerla siempre preparada. Eh, Gemma, tú que eres la que haces las letras. Ya nos cuenta Silvia cómo se inspira musicalmente y tú en qué te inspiras en, a la hora de escribir. Yo, pues lo, pues como todo el mundo, yo creo que en, que en lo que que lo que veo, en lo que me parece injusto, también en lo que quiero reivindicar y también en lo que, en lo que amo en todas las... Todas las cosas que despierten emociones en mí aparecen en este disco. O sea, que Este disco yo creo que ve dos vertientes. Uno es el que es un poco más combativo, que es de denuncia. Hay alguna canción en ese aspecto y otro es eh, mucho más sentimental, aunque también es una reivindicación de, de una manera de, de sentir y de amar. Uh -huh. eh, volvemos a la canción de autor, a la canción que... Incluso yo creo que en los últimos años estuvo como un poco denostado, ¿no? Sí. De decir, esto de ser cantautor o cantautora era una cosa ya como de ahí de los años 80, 70 y que... Pero ahora está viendo también, bueno, mucha gente que, que está volviendo a hacer eso, letras que aparte de que te pueda gustar musicalmente, digan algo y, y denuncien y ahí estáis, ¿no? Y contarnos alguna de las letras, alguna de las canciones que tenéis ahí que son así de denuncia, que, que hay varias... Pues estaría Flores en el Lodo, que esa es, pues obviamente es una crítica a la, a la maquinaria que, que, bueno, que desencadena todas las guerras en beneficio, como siempre, de los mismos, de una élite económica. Y luego hay otro tema que se llama Mi Cuerpo, que bueno, poco hay que decir, ¿no? es un tema eh, feminista, bueno, es un tema que habla de de bueno, de que algo tan aparentemente tan que debería de ser tan lógico como que yo o Silvia o cualquier otra mujer es dueña de su cuerpo y nadie debería de tener de, de decidir sobre él, pues parece que todavía día debe que reivindicarlo, ¿no? Y luego pues están otras como verifícate que pues lo que haces una una reivindicación a, a lo que quieras hacer tú <ríe> y que nadie te diga cómo tienes que que desarrollar tu camino. Mm y bueno pues pues en esa línea van, van muchas estás dormido que también puede parecer que entrar pero bueno es una es una llamada a despertar al despertar de la conciencia y al despertar de de bueno o sé sea, que no mirar hacia otro lado no siempre no siempre es beneficioso mm. y una curiosidad de cómo componéis las canciones con... pues pues mira te lo cuento <risa> sí cuéntalo venga ahora que no nos escucha nadie cuéntame. normalmente eh, yo hago la música primero y luego Gema adapta la, la letra. Pero no, pero para mí la labor de Gema es la complicada y, y, y vamos, eh, por no decir imposible, eh, porque yo le paso la melodía yo le digo... Nina, ni na, ni na, ni", por ejemplo, ¿no? Entonces <risa> ella tiene que adaptar la letra a, a eso que le paso. Y además que soy muy intransigente con eso, o sea, no no puede ser que me meta una sílaba de más y nada. No puedo, no, no puedo. No, pero por hacer, por ni na, ni na, ni, Y claro, lo que, lo que ella considera que sonoramente son las vocales que era, que yo digo, vamos a ver si... Le, que no hay en español ninguna palabra que tenga esta, esta sonoridad. Entonces, pues da igual que... No. Entonces, es un poco complicado, pero bueno, lo conseguimos. Estamos acostumbradas o sea Haces la música incluso sin saber de qué va a ir la canción. Totalmente, sí, o sí. Sea, no, no, no, no hay, vas, a veces no. Hay algunas que, por ejemplo, la de Noés, que está en el disco, que eso era un poema de Gema, y uh -huh. a ese sí le, le, le metí yo música porque me pareció que ese poema debía transformarse en canción. Uh -huh. no bueno. es que además es la que habéis hecho ese precioso videoclip sí. y que tenéis ahí como un poco de, de tema de lanzamiento sí, ¿no? y, sí lo dijimos como single porque ya fue el que más eh, el, el que, por el que más tocamos por ahí y, y bueno tenía bastante buena aceptación y dijimos ¿arriesgamos o no arriesgamos? <risa> dijimos ¡no arriesgamos! Eso, nunca <risa> <risa> vamos con este que sabemos que le gusta a la gente y, y bueno aparte porque bueno nos parecía nos apetecía lanzar ese mensaje fue una canción que nos dio muchas satisfacciones y bueno Está. Mm -hmm. eh, en el disco también hay muchas colaboraciones. Eh, gente por ahí, contarnos un poco, a ver, ¿eh? a darles un poco de bombo ahí bueno, a, a está, esa gente que, que está por ahí en el disco. Precisamente está, en, no es Cristina gestido con las con las cuerdas que creo que le dio un carácter maravilloso a la canción. Eh, está Miguel Herrero en, en, en algunas baterías y en algunos bajos, que también le da una carácter sí, de hombre maravilloso, <risas> masculino es que es verdad, tiene una manera de tocar súper masculina Miguel Herrero ¿Le <risas> o sea, podrías muy explicar de, eso? Porque sí, eso... muy de macho alfa tía. Ah, bueno, bueno. <risas> y Eh, por supuesto Sergio Pevida que es nuestro hermano del alma y que vamos que aporta la sensibilidad a la batería y a las percusiones increíble ya los abrazos a los abrazos, y a los abrazos. <risa> Alfonso Vega también algún bajo y una y un clarinete en verifícate eh, y por supuesto Héctor Tuya que fue el productor del disco y y, y Guajade Guajade ah, bueno de claro que en, nos en hizo un maravilloso cuerpo. rap en mi cuerpo sí y yo creo que es que no se nos quede nadie pero yo creo que no <risa> No sé, yo creo que están todos, pero bueno, sí. tampoco los he fijo porque no me los sé tan de memoria como vosotras. Eh, ¿Qué os apetece que escuchemos ahora? Vamos a, a otro tema. Eh, bueno, no sé si por aquí sí, creo que tengo por aquí algo preparado. Yo quería escuchar, la una de las que más me gusta es la de Flores en el Lodo, que, uh -huh. que hablabais antes en, en, ese, en, en una de esas canciones que es un poco reivindicativa y demás. ¿Os parece? Venga, me parece.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 para engordar las arcas de una élite sin moral no más atentado a la luz Estaban esas flores en el, en el lodo, que bueno, podían estar en otra parte, pero no, están en el lodo con, con razón. ¿No? Silvia, Silvia y Gemma, y Silvia, seguimos aquí charlando. Eh, estos días andabéis ahí promocionando el, el, el tema este de girando por salas, que ya tenéis el puntín, el puntín del público, ¿no? Estoy como, como el comodín verdad que tenemos que decir aprovechando sí. que estamos bueno, que ya es un premio sí. eso, porque estamos muy agradecidas de todo el cariño de todo es que de todo el apoyo, no no no sí, tenemos sí. palabras, o sea, yo yo para mí ya ganamos, yo voy a ya a paso, casa, ¿eh? yo ya paso. <risa> Bueno, eso sería, si, si sale para adelante, no sepa cuándo está previsto que se decida, pero que Yo se salga para adelante. El martes de la semana que viene salen ya los ah, pues Estaremos sí. pendientes de, del jurado, de lo que decida ese jurado, sí. que bueno, que sería un puntazo, ¿no? Poder mover... Sí, pues sí, la mover el grupo y el disco por, por distintas salas así del Estado Sí, porque además que lo, lo que nos caracteriza es que nunca movimos un solo, un solo dedo pa, pa, por nuestros discos excepto esta vez que sí, dijimos sí. oye, sí, pero vamos a movernos sí. un poco entonces ya pues sería guay ¿sabes? Como plan de, oye, para una que nos movemos y salimos de aquí Estaría bien que así por lo menos una temporada algún día nos veríamos por aquí eso sería yo creo que voy a hacer campaña por, por vosotras Ya nos vas a acabar siguiendo ¿Te que nos encontráramos en Valencia o por ahí bueno, No os extraño tampoco Que podamos coincidir en algún lugar Por ahí Pero hablando de eso, de actuaciones y de tal no, tan, Tenemos que hablar también de silbidos y gemidos ¿no? que, que es el otro proyecto que En el que estáis ahí inmersas Y que es el que os mueve De merenderos a bares No sé. A cualquier claro. sitio recóndito que haya en Asturias, yo creo que es turistis, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa con Silvidos y Gemidos para que, pa que tenga ese éxito? Pues no lo no sabemos muy bien cuál es igual, la... igual mejor no descubrirlo, porque igual lo descubrimos. ¿no? <risa> yo, para mí es la naturalidad. O sea, que, que. Bueno, como... yo creo que es porque que es que, que todo el mundo forma parte de Silvidos y Gemidos, ¿no? Que no es solo un concierto. Eh, que en el que vas a escuchar música y ya está es un es como un, bueno, es, es, son dos horas de, de, de un ratín en el que la gente pues está riéndose está cantando está bailando está metiéndose con nosotras está recibiendo nuestras pullas y, y bueno <risa> yo creo que ¿Es está eso. participando sí sí es verdad sí entonces yo creo que la clave de silbidos y gemidos está está ahí vamos sí. que no sabes lo que te vas a encontrar y claro, también en cada... que, que que la gente eh, entendió nuestro humor claro. también porque si es verdad que al principio Eh, chocaba mucho más era porque era como muy, provoca muy provocador y, y, vale, a y a día de hoy que a día, día de hoy, día, hoy sí, sí gente que pues, no, no ser, al principio se queda en cara de no entiendo de qué va esto no, no sé cómo va <risa> de qué van de qué van sí, sí Y, por ejemplo, nos pasaba mucho saliendo fuera. Uh -huh. eh, pues porque a lo mejor el, el humor, tal y como lo entendemos aquí, en otros sitios eh, no, no lo captan de la misma manera. Entonces, pues podría resultar un peligro agresivo sí, sí, o sí. un peligro tal. Pero no, siempre acaban entrando, sí, sí, ¿eh? Sí, luego, luego entran, pero al principio, pero al principio les, les, les cuesta. Sí, cuesta sí, y, y ahora no, aquí ya nos conoce todo el mundo y ya sabe a lo que vienen O sea, no <risa> <risa> hay sea, más. Es sí, que... es como que rompimos la barrera esa entre, entre el público y, la, y el, el artista que está tocando, ¿no? Esa, pretendemos romperla sí. siempre. Tienes que tener en cuenta que si sale lo de girando por salas, eh, que Silvia no cuente chistes. No, no, en... Tenemos exactamente... Hay contrato, incluso. Contrato? Sí, sí, no. que lo Podéis ganar, pero si Silvia no cuenta chistes. Bueno, pues yo al revés, yo, yo, yo quiero contarlos. Yo quiero contarlos y a ver si... A ver, porque tía, y si gano, un sobresueldo. Tú imagínate que tocamos en Murcia. Y yo, aparte, pues en una sala de Murcia me... Yo creo que la cosa está tan mal ahora que igual hasta pena de cárcel te puede caer. Como se está poniendo la cosa. a mí la bien, ¿eh? o sea, Eso es <risa> verdad la cosa se está poniendo complicada y en, claro. el mundo, en el mundo de la música también siempre siempre lo ha estado ¿no? yo creo que el mundo de la música es que casi a nivel cultural bueno casi todo lo que tiene que ver con la cultura está está complicado eh, bueno vosotras no os podéis quejar no bueno, sois no. de las que os podáis quejar no. pero pero bueno conocéis a mucha gente mm. del, de este mundillo todas las Hay gente dificultades gente muy buena además como Hombre, ¿nosotras? perdona ¿eh? si nos quejamos <risa> vale Quejate un poco antes. quiero decir eh, nos quejamos nosotros montamos silbidos y gemidos y, y, y, y, y o sea vivimos gracias a silbidos y gemidos hacemos también lo que lo que queremos con lo cual es de agradecer pero bueno pero no hacemos nuestro producto quiero decir nuestro producto está parado y no podemos moverlo porque porque es muy difícil es muy difícil hoy en día mover un producto que es tuyo intentar convencer cuando encima lo mueves tú por tu parte no tenemos ningún medio de De nada esto totalmente autoproducido todo nosotras movemos todos los conciertos entonces es muy muy muy difícil nos, a nosotros nos encantaría vivir del agua pero hmm. es que es imposible sí, sí, sí. no hay una no hay una no, sé, no se ha apuesta por el por el por el, por conocer nuevos nuevos productos no entonces claro las versiones está muy bien insisto estamos agradecidísimas Vamos, sí. porque además bueno para jugar un poco con el tema lo llevamos a nuestro terreno pero es cansado, o sea, es, llega un momento en que te aburre, tú quieres hacer tus cosas y quieres mostrarle a la gente tus cosas, tienes cosas que decir. Os limita un poco la, también, ¿no?, el, la creatividad, el poder, bueno, contar lo que... Exacto, más, más que no, y encima nos quita mucho tiempo, quiero decir, a mí me encantaría poder dedicarle mucho más tiempo a Del Agua, pero claro, yo quiero necesito comer, <risa> ¿Eh? necesito... Pues, pues, que te, yo Me yo encanta que... el chocolate, yo quiero comer chocolate, y También te digo que para ser también todo sinceras, por, por eso el tema de la contradicción, nunca sí, nos entenderás, sí, sí, también pienso y digo, madre, tú no te imaginas ahora que, yo qué sé, petáramos con el agua, lo que echaría yo de menos, no, la irreverencia de Silvidos y Gemis, que yo me lo paso muy bien, no, claro. es que yo me río muchísimo, para mí es una terapia ya, al margen de, de que es nuestro sustento económico, es una terapia para la vida… Sí, sí, mm, terrible pero yo puedo estar porque además no tienes y porque, y porque si el vídeo y Gemidos nunca, nunca es un concierto igual en el repertorio no, tampoco no. quiero decir nos adaptamos según la gente que haya tiramos por un lado tiramos por otro eh, hacemos canciones que no sabemos es como <risa> tiramos por donde sea con lo cual no es, tan, no es tan aburrido ni tan apático como tocar siempre el mismo repertorio con el mismo grupo con el, y, y bueno entonces Joder, nada, lo, lo que mola es un 50-50 pues sí mm -hmm. ¿no? ¿Y por qué y creéis que es tan complicado eso de que decís de, de vivir del producto, vivir de lo que uno hace? ¿Tiene que ver con, con la tierra donde estamos? ¿Aquí en provincias, en el norte? Yo creo que con el país en el que estamos. el, más el sí, país en el general. El, sí, sí. Bueno, y también porque hay una fórmula ahora que, bueno, pues de los reality shows y demás, y los, y los eh, que salen, que no se puesto por el producto propio. O sea, no, ese, no hay... No. O, o sí pero pero te lo tienen que vender muy bien mm. sabes la gente es vaga si sí, es, que es muy vaga entonces la gente está sentada y a ver dame ponme y te, yo te digo si me gusta o no entonces eh, lo que la gente le venda pues la gente pues la, no sé explicarlo y luego hay, una, hay un exceso de información es decir ahora tenemos acceso a un montón claro. de, de de cosas que encima con una calidad muy buena y tal entonces yo creo que hay un refalcio <risa> es como es que ya no me interesa antes sabía curiosidad Por, por, y luego había locales que apostaban mucho por las por los nuevos talentos, o sea, o por, por las nuevas por, mm. o sea, por gente que, que, que, que quería presentar cosas. Yo ahora no encuentro un solo bar que que bueno, sí, hombre, hay, pero que normalmente apuestan por grupos de versiones porque consideran que es lo que la gente quiere oír y al final es la pescadilla que se muerde la cola, porque mm. al público se le educa también hay mucho que, mucho tiene que ver con el marketing y las promociones que se hacen de bueno de productos que a lo mejor bueno muy efímeros ¿no? que van a durar un año dos años Exacto. que parece que son un pelotazo y de repente desaparecen y ya no se oyen casi hablar de ellos no salvo salvo excepciones no el el el mundo de la industria digamos que que se mueve ¿no? que va también un poco relacionado con lo que hablábamos antes de de las de, de la situación y de las dificultades que hay para bueno los problemas más que hay a nivel social, a nivel tal, Total. al final el capitalismo sí, se lo come sí. todo, ¿no? y Y, bueno, volviendo al disco, que, bueno, está muy bien hablar de todas estas cosas para conocer a, a Delagua y, a, y, y por qué hace este tipo de trabajo, ¿qué planes tenéis? Ya lo habéis sacado en el disco hace unos meses, sí. el videoclip, el tal, poco a poco va esto tal, y ahora cómo... cómo pues ahora pues que, sí. que, bueno, ahora estamos ensayando ya con, con la banda y queríamos presentarlo, presentarlo por lo menos por aquí. <risa> Tenemos previsto una fecha en noviembre, ya en diciembre, que estamos todavía cerrando, ya está casi cerrada, pero... Pero, bueno, estamos eh, ultimando y detalles. Y también en el Teatro de la Felguera, Mieres, y bueno... Sí, en Gijón seguramente hagamos también. Mm. <risa> ah, estás invitado, Falo. <risa> muchas, muchas gracias. Copa VIP por <risa> supuesto. <risa> y, <risa> y, <risa> y <risa> bueno, moverlo lo que podamos, claro. Es... Mm. Pero lo vais a mover por vuestra cuenta y sí, claro. estáis moviéndolo. De... Sí. Sí, sí, ¿Qué, sí, cómo, sí. ¿Cómo se está recibiendo? Porque bueno, yo he visto por ahí también por, por las redes que alguna gente ya os lo pedía, desde otros sí, sitios. Sí, que... sí eso, mira, es la primera vez que nos pasa con, con el disco, que no, nos lo piden de... Nunca nos había pasado, ¿no? ¿no? Es más, nunca nos lo habían pedido. <risa> ni de aquí ni de ahí, no. Y la verdad que sí, nos lo piden de Barcelona, sí, del sí. País Vasco bastante, sí, sí. Eh, de Madrid, no, no estamos que lo que sea lo típico que vayamos y no venga nadie no que eso suele pasar pero bueno oye de momento es como oh, tío, es un disco allí y la gente de aquí que ya lo escuchó qué tal qué os dice sí tiene buena tiene estamos teniendo buenas respuestas también es verdad que igual bueno, nos quieren mucho qué tal pues, <risa> y entonces no nos dicen nada entonces no sabemos si por claro pero bueno necesitamos la opinión de alguien por favor alguien objetivo que no nos quiera que nos puede decir por ejemplo tú por, favor? por ejemplo. <risa> Yo no, no, aquí ahora en directo no, yo no pero, pero, aparte. pero hablando de eso ¿qué, qué, ¿qué os gustaría que estuviera en el disco y no está? ¿o qué faltaría? Mm. <risa> no lo sé la verdad que yo creo que es, es el primer disco que hacemos que mm. estamos plenamente contentas con, lo, con el resultado porque normalmente siempre delegamos muchísimo en la gente que nos grababa Cosa que hicieron un trabajo maravilloso en anteriores discos, pero nosotras nos, nos desentendíamos. Mira, estas son las canciones. Eh, meter batería, no sé qué. Y, y y no ha hasta trabajado. luego, hasta la hora que tuvimos que grabar. Y esta vez con Héctor Tuya eh, pues, hablamos mucho. Eh, él nos sacó.. Él nos obligó a sentarnos delante de las sí, canciones y decir que nunca lo habíamos hecho. Hay que darle una pensada a esto. Sí. ¿Por qué queréis hacer esto? ¿Cuál es el mensaje que queréis transmitir? Y, claro, fue y, como... y una tontería que, que yo llevo toda mi vida tocando la guitarra eléctrica, pero con Del Agua nunca la había tocado. Y Héctor me obligó a tocarla y a grabarla y cosa que le estoy eternamente agradecida porque estamos muy contentas porque por primera vez en directo sí. ella sale con la guitarra aléctrica ella sí, solea ella tal entonces sí sí de la sí, sí. eh... sí, sí, como que yo le tenía un respeto de la leche y nunca lo había hecho y entonces esta vez... me respeto mucho a mí misma <risa> yo toco con cualquiera pero conmigo misma Sí, no, ¿no? Gracias, Héctor. Gracias. No será porque no hayas tocado con nadie por ahí, ya, ¿no? pero es que no sé. así bueno, como... con la eléctrica tengo una especie de pudor muy muy exagerado, ¿eh? No sé por qué, es pero sí, sí. Un día te pregunté, Silvia, aprovecho para volver a preguntarte con en cuántos proyectos participas. Bueno, eh, ya los tienes contados no, o todavía no. No, no, para nada. No, no, no, no tengo ni idea. En muchos lo pasa que bueno, como son muy intermitentes ...todos, pero bueno, yo sobre todo... ...esos Silvio y gemidos, GPS... ...y ahora... comodoros Comodoro, estoy con mucho también... ...con Álvaro Bárcena tengo otro dúo... ...con Michael tengo otro... ...esos son los más activos, así que tengo... Mm. ...y del agua ahora que no vamos a parar, ¿eh? <risa> que estamos on fire... ...estamos on fire. comprando pues, el disco que se va a agotar, ¿eh? <risa> ...por cierto, ya hay para ir acabando... ...del agua... ...el nombre, cuando lo elegisteis... ...en qué estabais pensando... Pues muy mundo, buena pregunta. Todo el mundo cree que estábamos pensando en el Señor de los Anillos. Sí. Pero no. no. Aunque luego, curiosamente, <coughs> después de eso, fuimos muy fans del Señor de los sí. Anillos. Pero no, no, no. Esto fue jugando con sí. palabras que decíamos... Eh, íbamos juntando y decíamos, Quiero decir que... De no, no, la no, la no. La parecía, parecía. Eso, eso, eso. ¿Sabes cómo se llamaba del agua cuando empezamos? <risas> Bien. O sea, cuando nos llamaron de Dafne, por ejemplo, cuando nos llamaron para tocar... Hostia, no tenemos un nombre, ¿cómo nos llamamos? Eh, no sé... ¿Cómo, cómo? ¿Sabes cómo? Así, pero ¿cómo? Dí algo, tal. ¿Sabes cómo nos llamábamos? Nos ha flipado. No idea. So Az azul. Azul. <risa> no, man, no. Sí, tío, que es que es como súper hortera. ¿no? Pero bueno, nos llamábamos así. Sí, sí. Tracasado del y... agua, que no es, no es mucho menos hortera, pero bueno. <risa> pero seguramente si hubiese seguido con lo de azul, acabaría siendo azul y negro. Y haciendo, oscuro casi en el, y, hace, la y haciendo otro tipo de, de música, también. Pero bueno, podía... podía No, digo porque Del Agua es el nombre que es original y que, bueno, sí, hay esa historia del Señor de los Anillos y demás, pero eh, a la hora de buscar en Google es muy complicado encontraros. Es, es, sí, es complicado, sí. sí porque sí. te pueden salir desde empresas de agua sí, de, sí, claro de todo es. el mundo. Bueno, a, bueno, de hecho, en el periódico, a, cada vez que, que se pues, anuncia algo de Del Agua, ahora hace tiempo que no nos anuncian, pero... Pero antes, claro, le salía el autocorrector y entonces salía, desagüe, no sé, siempre. y siempre somos desagüe, entre de hecho, nuestras amigas sí, somos desagüe. desagüe. Nuestras amigas, ¿qué? cuando tocáis con desagüe? Bueno, son esas cosas que cuando se deciden de aquella pues no había tanta Exacto. tantas redes, tantas cosas y seguramente que ahora uno pensará, bueno, vamos a poner algo que cuando nos vayan a buscar en Google salga sí, la, prim sí, la primera sí, sí. mención, ¿no? Muy bien, Silvia, Gemma, un placer escucharos hablando, que no cantando, que es otro placer también. <risa> que lo cantando y, que me tenéis hasta aquí. <risa> y, y no, sobre todo, bueno, ya luego podemos eh, hablar de las críticas fuera de micrófono, pero creo que habéis hecho un producto, un disco que merece la pena escuchar varias veces, por lo menos. No de estos discos que lo escuchas una vez y dices está muy bien o bueno, vale, pero lo dejas, ¿no? creo que hay que ir buscándole también las cosillas que, que esconden las canciones y, y bueno, esperemos que, que esa presentación y esos conciertillos que vayáis dando por ahí pues vayan haciendo que se venda el disco, que es de lo que se trata al final, ¿no? exactamente. Pues vamos a, a despediros con, con el tema que cierra, con Verifícate, ¿vale? Muchas gracias. Venga, gracias, gracias. a vosotras. Gracias. el nombre, saltarte un turno, sin que se no te rompe las filas. Muere de vida, dame un motivo. Quítame el frío, métete calma, sácate prisa, pierde el paraguas. En el tranvía da sombra al árbol, dicta tus días, rasca el vestido, desnuda el vino. En paso, inversamente a los que te han marcado, invierte el tiempo en tu propio mercado, sacale brillo a la paz, sé la excepción sin tratos, persigue alguien al viento un sentido contrario, con fría la sonrisa vuelta. tema estás dormido desde el agua que estuvieron aquí en Maraballo. vamos a despedir el programa de hoy empezamos hablando de si sí, al de mujeres frontera sur género y resistencias que en lugar el 25 y 26 de octubre aquí en Xon También te hablamos de la situación de las personas migrantes y refugiadas en Serbia, Bosnia y Grecia a través del proyecto Esmobem. Y te presentamos Animalías, el último trabajo de Del Agua con Silvia y Gemma Fernández. Esto fue todo por hoy. Maraballo, como siempre, un besín para todos y para todos y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.